Los yecuanas me lo contaron. Dios andaba al ritmo de la maraca y respiraba el humo del tabaco. Pensaba, imaginaba Soñaba con la vida Y ellos también soñando esperaban Dios no quería cantar solo, no le gustaba bailar en soledad Entonces tomó el inmenso huevo amarillo Apoyó suavemente sus manos, una arriba y la otra abajo Por un momento el huevo pareció mantenerse en el aire a vibrar intensamente. Ya no era amarillo, el dorado encandilaba los ojos de Dios. Entre melodías y armonía dijo cantando. Romperé este huevo y nacerán. Serán mujer y hombre. Nacerán y morirán. Y volverán a nacer. Y morirán más tarde. Pero nacerán una y otra vez porque la muerte no existe. La muerte es mentira.